¿Qué pasaría si las y los migrantes demostramos todo lo que aportamos a este país? Somos quienes cosen tu ropa Quienes cosechan tu verdura Quienes construyen tu casa Quienes atendemos en los hospitales Quienes escribimos en tu periódico Quienes trabajamos en las universidades Quienes cuidan a tus hijos Quienes trabajamos en las calles Quienes tocamos música Quienes servimos tu café. Quienes aportamos con nuestros impuestos. Quienes también somos habitantes de este país. Basta de decir que soy un delincuente. Este 30 de marzo convocamos a un paro migrante en el Congreso de la Nación a las 16 horas para manifestar nuestro repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2017. porque nos criminaliza, nos quita derechos e invisibiliza nuestro aporte a la economía de este país. Ningún ser humano es ilegal. Migrar es un derecho humano. 30 de marzo, Congreso de la Nación, 16 horas.